Mandamos cumbias, perros, en todo y así a ver si se la saben. ¿Tú supieras que yo me la paso mirando tu foto en Insta, Tienes un cuerpo cabrón, con ese traje de baño parece revista. Y si te ¿Qué pasó ahora? Para Pará, perro, porque para para. pará, ¿Qué pasó, ¿Por Porque estas cosas pasan Yo sé que te pasó A vos te pasa, dónde? No te hace el sota, A ver cómo dice Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque no voy la pelea Háblame claro y dime qué es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El que va tuyo, no llega